¿Qué tal? l ¿Cómo te va? Buenos días a vos y a la, a la audiencia. Buen día. Bueno, contanos de qué se trata el operativo aprender. Bueno, este, a ver,、eh, yo, yo para, para explicarlo de mañana también, ¿no es cierto? Un poquito porque es mucha, muy c amplio, n e c e s i r í a m o s ir inclusive a unos compañeros y sentarnos ahí y, y c h a r l a r un poquito más a profundidad.、Uh -huh. Pero en síntesis, ¿no?、Eh, el, el operativo aprender. El p l a n maestro y la reforma educativa, porque habría que tomarla desde conjunto. Yo sería muy, muy egoísta tomar una sola parte, ¿no? Es una, es una reforma general y profunda. Y q e está utilizando uh, uh,、eh, las mismas leyes, ¿no? Que los gobiernos anteriores este, habían votado en conjunto, en la mayoría, la, la famosa ley de educación nacional, este, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, la ley de educación superior. Eh, incluso algunos elementos de la ley de la educación de la época menemista, no sé si vos recordarás,、uh -huh. pero bueno,、eh, la, la anterior e s a esta última ley. Sí, sí. Digo, digo para, para, para ver,、eh, en, en, en rigor de la verdad es una.、Eh, utilizando un elemento que es muy válido, que ¿no? es el tema y el problema real de, profundo que hay en. Eh, la, la educación, ¿no? En, el, en los docentes, en las escuelas, ¿no? Este, que ha bajado muchísimo el nivel de educación, que eso eh, está eh, más claro, hay que echarle agua para verlo, ¿no?、Eh, utilizando es, es, ese elemento, ese fundamento, es que quieren hacer una、eh, modificación. La modificación está atada justamente este,、eh, directamente a, a los grandes préstamos. internacionales que necesita este gobierno para poder este, bajar un poco con toda la reforma que está haciendo, vos habrás escuchado los a n u n o s del, del presidente, n o es parte de toda esa reforma, que, quiere e q u seguir pidiendo dinero como para poder solventar esa, es, ese, esa reforma laboral gigante que quiere hacer、eh, metiendo la educación y adentro. ¿No? ¿En qué consiste realmente? Ahora son meros elementos, ¿no es cierto? Uno lo va a ver en el, en el tema de, de, de, de, de, la, de la evaluación, esta, ¿no? e s Que se va a realizar el día de mañana. Se va a realizar en, en, en quinto y sexto años del secundario y en sexto grado o sexto año de la primaria. No sé si ustedes lo tenían en cuenta. Son los mismos... eh, pero, como es un tema n a c i o n a l no sé si esto responde a tu pregunta, pero también quisiera decirte、uh -huh. que se están haciendo en otras provincias ¿no? sí. y que se está haciendo este, también en la provincia de Buenos Aires, si vos me lo permitís. Sí, sí, Julio, son los mismos、eh, años evaluados el año pasado. Excelente, Ex exactamente lo mismo, sí, son los mismos años, porque van a tomar l a misma prueba los mismos años c o del mismo formato ¿no? para、uh -huh. compararla. Supongo, suponemos nosotros, ¿no?、Uh -huh. A ver, yo como docente te digo, los docentes estamos acostumbrados a aprender, a enseñar y a ser evaluados. Los docentes, lo mismo ocurre con los directivos, lo mismo ocurre con los, los, los alumnos, o sea, es un elemento más: la evaluación, el aprendizaje, la enseñanza, o sea,、uh -huh. eso es indiscutible. No hay ningún docente que se oponga realmente a evaluar a nadie ni se oponga a ser evaluado, ¿no? Porque si no, estamos mezclando cualquier cosa.、Uh -huh. lo, que, lo, que, lo que nos llama la atención y lo que nos paramos y enfrentamos es justamente la forma de evaluar, porque si vos no p a s a s primero por el proceso de enseñar y aprender, y aprender menos p o d e s evaluar. e x p l i c o si vos no m o d i f i c a s algo, ¿no? Y e n s e ñ a s no p o d e s evaluar. Entonces, Uno debería primero enseñar n o y después evaluar.、Uh -huh. Son los pasos normales. Eso e de antes que, que, que se hiciera pública la educación, siempre fue así. Ahora, en este caso, esta evaluación, como d e c í a hace un ratito, tiene que ver con una intención detrás, y está el plan maestro, y están incluso los, lo que se ha hecho con los poquitos datos que se conocieron del aprender el año pasado, que fue empezar a poner en tela de juicio la validez o no de la educación pública. Claro, es, es, es parte de. Porque todo esto camino a una reforma educativa. d i g a o ya, sea, a ver, Daniel, Daniel ¿no? d a ¿Estás hablando? Sí. Daniel, perdóname. Sí. Eh, Daniel, eh, el tema es: hace falta una reforma educativa. ¿Me, ¿me explico?、Mm. O sea, si tenemos que. publicar, Hace falta.、Uh -huh. eh, hace falta evaluar. Hace falta modificar. Hace falta modificar. Pero el tema es que. ¿Quién, ¿Quién resuelve esto? ¿Quién dice esto? ¿No sería conveniente que los docentes en su conjunto, de, de, de, de, de, de, de inicial, de primaria, de secundaria, universitarios, ¿no? participemos de forma activa y profunda en esta reforma? O se quiere reformar en dos, tres meses, algo que realmente venimos, este, se viene deteriorando de así. Que nos han llevado a esta situación educativa, ¿no? tanto en el nivel de los alumnos como en el nivel de los, de los docentes, como el mantenimiento ¿no、es cierto? De, de, de, de, del nivel de los docentes, es parte del Estado, es una educación pública. Y en ningún momento se i d e c ó m o es? de, de mantener las escuelas privadas, porque lo que vemos en la provincia de Buenos Aires, hay muchísimas escuelas. Hay un alto porcentaje, un 30% de dinero del Estado que va para、eh, subvencionar escuelas privadas. ¿no? Es, un, es, es un acuerdo muy grande y hasta ahora ninguno, nunca i n g o n n u lo toma eso. ¿no? Mm. In, incluso creo que ni, ni siquiera los, en profundidad ni, ni, ninguno de los sindicatos. no,、mm. no, no estamos exigiendo. Ese t a m o s x i i g e n dinero o ese d d e b e r í a venir para la educación pública. ¿no? Justamente así es, se diferencia. Y bueno, es, es, igual esta es mi opinión. ¿no? Yo, yo, yo te digo que es mi opinión y. Haciendo las s e c c i o n a l e s opositoras o multicolor, como se nos conoce más fácil, o n o te digo que no solamente ocurre acá en Buenos Aires, por ejemplo,、eh, los sindicat el sindicato provincial de Aten, de Neuquén,、mm. mañana para, a e e n d i d o Y no se sabe. El sindicato de Santa Cruz, mañana para, ¿no?、Eh, la la las s e c c i o n a l e s de Suteba de la Matanza, Tire, Senada Escobar y Marco Paz, mañana para. Y las sesionales de、eh, eh, eh, Comercio, s u t e b a de Quime, Brazategui, Vega Blanca y General Ma Madriga, mañana hacen una actividad ¿no? de、mm. este tipo, ¿no? uh -huh. con movilizaciones, con, con, con acciones, con, con este, radios abiertas. ¿no? Eh, el sector de ADEMIS,、eh, Capitán Seral, también este, se suma a las sesionales de s u t e b a En Santa Fe, por ejemplo,、sí. el sindicato de San Fé llama la desobligación de participar este, en, en, en, este, en esta evaluación de mañana, a San Fé Rosario, n o específicamente, ¿no?、Mm. Este, y todo esto de conjunto acá en, en, en los distritos d e general s a r m e n d e v i g o general s a l m i e n t o de h a c i a José de Paz, Madrinas y San Miguel, que estamos llamando a hacer una rueda abierta, ¿no? Eh, eh, El día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, que durará hasta las 2 o 3 de la tarde, un poquito más veremos l o n c r e t a c i ó n Lo importante es que hay docentes, hay muchos que trabajan, hay otros que, que, que están obligados a hacer、eh, la evaluación, algunos que no están de acuerdo, pero la hacen igual.、Mm. Este, hay, hay, hay una variedad muy grande, ¿no? por eso digo, este,、eh, pero hay un, un, hay, un, hay un lugar donde uno puede protestar, uno puede opinar, uno puede disentir,、eh, y más allá que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Eh, eh, podemos de conjunto hacer la radio abierta de mañana, por eso la estamos llamando. Mañana a las 11 en la plaza de San Miguel. Así es. Bien, bien Julio, te agradecemos estos minutos. Quedamos a disposición para ir conociendo bueno, cómo continúa este proceso de lucha. Que、eh, lo de mañana va a ser un paso más, pero no el último, seguramente. Así es, muy bien. Gracias, Daniel. Gracias a vos, a toda la audiencia. Y bueno,、eh, nos comunicamos. Y yo te... Todo lo que s a l g a yo te lo envío para que. p u e d a s informarles a la audiencia. Perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Julio. Chao, c a